En la ciudad donde nací se respira la droga. En las esquinas de mi barrio ya se vende sola. No queda más que hacer que se a e empunga a todas horas. Que no me pare el gola, tengo vibrando el tórax. En la ciudad donde nací se respira la droga. En las esquinas de mi barrio ya se vende sola. No queda más que hacer que se a e empunga a todas horas. Que no me pare el gola, tengo vibrando el tórax. Contárselo a la calle ya es una costumbre. Porque crecí en la oscuridad, no hay brillo que me alumbre. Tu gente se confunde con promesas que no cumple. Será mejor cuidar su imperio antes que se derrumbe. Llegó de nuevo el 22 a batir su prontuario. Elegido entre varios sicarios del mismo barrio. Fuerza de tigre y un talento necesario que marca clara distancia. Y el adversario s chef. De norte a sur yo ando en Punga buscando el peso. Por culpa de la droga pierdo peso y gano pesos. Mi madre siempre llama, discute por mis excesos. La virgen y el gauchito me entienden, por eso rezo. God, ¿se entiende claro o hace falta que se los explique? El que viene del barrio puede que se identifique. De todas formas, cada uno sabe lo que hace. Yo ya tendría perpetua asegurada por mis frases.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 Todavía me acuerdo la cara de ese kiosquero que trabajaba tranquilo hasta que apareció el homero. Con una réplica de nueve negras y un pasamontaña gritando a dos bocas: ¿dónde está el dinero? La vida en juego depende de cuánto. Yo no tengo miedo, siempre fui un guerrero. Alguno me quiso dar piso y lo quiso es besar el suelo. No te lo cuento por ego, sino que es parte del juego, como parte de ese mal mensaje, queda el mero mero. Ahora, ¿qué pasa por mi corazón cuando recuerdo eso? Sacar billetes poniendo minas b a j a en su cuello, solo por unos pesos, t e n d r í a que morir preso, solo con la visita de mamá pa' los almuerzos. En la ciudad donde nací se respira la droga, en las estilas.